Con el estudio de las parasol anteriores, p a l a e j e l y p e k u d e i finalizamos el Sefer s h e m o t libro de Éxodo. Y comenzamos con la parasol llamada b a l l k l a k correspondiente para esta semana. Con su nombre en griego, Levítico, debido a que mayormente este libro trata con las instrucciones dadas a los l e v i t a s Así que comenzamos a estudiar este libro, m e d a t o r á Vallicía, Levítico, que Trata principalmente sobre el servicio y las responsabilidades de los Juanim, sacerdotes. Es por eso que también se le conoce como Torah Juanim, leyes de los sacerdotes. Quisiera en esta oportunidad. De grabar en su mente, en su corazón, el porqué de tantos h o l c a u s t o s sacrificios de toros, macho c a b r l o paloma, etc. Ya que varias ocasiones se me han Se me ha abordado con estas inquietudes personas a las cuales le llaman poderosamente la atención estos tipos de ritos o ceremonias de nuestro pueblo. Así como ha existido desde el principio el bien, existe el mal. Así como existe la luz, existe la oscuridad. Desde el principio de la creación hubo una resistencia por las cosas creadas, instituidas por, por Dios, por las cuales, creadas por Él, Dice la palabra, y Adonai vio que era bueno, y también por sus estatutos, leyes, dice la Torah, y todo lo que proviene del Altísimo nos ayuda para bien.、Como Lo he enseñado en algunas ocasiones, diciendo que para Dios existen dos pueblos: su pueblo y las otras naciones. El que está con Él y el que no está con Él. El que está con Él pertenece a su pueblo, pueblo elegido por Él mismo. O dice: Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. No es que Hashem menosprecia a las otras naciones, ya que Dios llama a Abraham, a nuestro padre Abraham, lo llama de Ur, de la tierra de los caldeos. Tierra pagana, de padre pagano y constructor de ídolos. ¿Para qué? Para formarlo como el gran líder de los hebreos, bajo su actualidad y santidad. Entonces, amados, lo que queda demostrado con esto Que Hashem quiere que pertenezcamos a su pueblo, no importando de donde vengas, sino que te conviertas al Dios de Israel, al Santo de Israel, bendito sea, para que formes, formes, formes parte de este pueblo que fue llamado de ser reyes y sacerdotes. Santos, y hace que sean marcados para él. Marcados, sí, marcados con la circuncisión, una marca i m b o c a b l e una marca que lo hace diferente a otros pueblos. Así como nos hace diferente a ser sellado. Cuando recibimos a nosotros, y e s ú u a como nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas. En el libro de Moisés, perdón, de Shemot, eso l o、no, bueno, el libro de Moisés, obviamente, capítulo 6, versículo 2, dice j a s h e m Habló todavía Adonai, A m o i s é s y le dijo: A mí, Adonai, yo soy Adonai. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim el Shaddai. Hashem ha venido haciendo un seguimiento a nuestros padres. Abraham. a Isaac y a Alejo porque él ha querido establecer desde el, desde el inicio del pueblo hebreo de su pueblo un pueblo santo un pueblo c a d o s h miremos lo siguiente yo vivía d e l d e que yo egipcia Lo lleva al desierto para darle la tierra de Canaán. Y establece un pacto que dice, por medio de Mosés, le dice: Yo lo sacaré s por debajo de las tareas pesadas de c g i p t o Lo libraré de los duros trabajos y los redimiré con mi brazo. Poderoso y cumpliré con juicio grande. Los tomaré a ustedes como un pueblo mío y yo seré su Dios. Hay una referencia un poco chistosa que dice que donde hay tres juicios hay cinco opiniones diferentes. Digo esto por las diferentes opiniones de los rabinos y sus interpretaciones y a sus investigaciones que cada sabio hace. Me llamó la atención que el, rabi, el sabio Rashid no hace referencia a algo que sí otro. Rabino tomó en cuenta con respecto al primer versículo de la Pasión de h o y que dice: el Y llamó a m o s é s Lo interesante de esto, amados hijos, y además de otras cosas más, Es como llama Hashem a m o s é s Lo llama con, con una ternura muy particular, muy singular. Además, c ó m o está escrito en hebreo, la palabra v a l l i s e r a v a l l i s e r a Los que saben o conocen a este hebreo saben que se escribe Bab. Yo, Kaf, Rez y Aleph. Ahora, lo interesante no es esto, sino cómo está escrita la última letra que le signora Aleph, que suena como A, en la palabra vallica. En la clase está escrita Aleph. Está escrita más pequeña que otra l e t r a que conforma la palabra b a l l i c a Ojalá pudiéramos que ustedes pudieran bajar en hebreo ese escrito, capítulo 1, versículo 1 de b a l l i c a y se van a dar cuenta de lo que. Estoy hablando. s e l l amados. La letra a l e f es más pequeña, del tamaño no, normal. Y lo curioso de esta palabra escrita aquí, especialmente en este versículo, está escrita con la letra Álex, más pequeña. Es curioso que la palabra llamó normalmente no se escribe con a l e f pero los escribas de la Torah siempre han respetado y guardado celosamente todos los detalles de la Torah sin excepción alguna. Y es por eso, miles de años después, se conservan todos, de, todos sus detalles. Detalles como, por ejemplo, este, que para cualquier lector le puede parecer insignificante. Ahora bien, si la Torah es palabra, vez Dios, palabra de la oración, Y todo lo que hay en ella es por y con un propósito porque aparece esta letra aleph más pequeña no de tamaño normal que las otras letras veamos explican nuestros sabios que cuando Hashem llamó A Moses no lo hizo como normal y habitualmente se llama alguien, sino que lo hizo de un modo muy suave, cariñoso y tierno, digamos muy íntimo y paternal, llamando a Al cual, evidentemente, Mosés, al, al cual es llamado, evidentemente, Mosés respondió. Ahora bien, el problema de esto surge cuando Mosés tuvo que escribir este suceso de él con Hashem, o sea, describir. De Con palabras, ese llamado que había recibido de Hashem. Es decir, cómo poner en palabras ese tipo o esas c l a s e de llamado que había experimentado. No sabemos si Hashem ordenó a m o s é s poner esta última letra, la letra Aleph. Quizá lo más probable es que m o s é s lo hubiera puesto por necesidad propia, pero ¿por qué? ¿O para qué? La primera letra del alfabeto hebreo es la letra Aleph, como muchos saben. que a veces suena como una, como una A, dependiendo del lugar y de la puntuación. Pero, chiquita, d e un tamaño menor que las otras. Aquí la A adquiere otro significado. No otro sonido, no otro sonido sino otro significado. Dicen nuestros sabios de, de bendita memoria que, que Moisés se había sentido tan, pero tan complacido ante tal forma del llamado que se le había despertado en él, no orgullo, sino una profunda humildad. Es decir, una manera o un sentimiento para ser y sentirse pequeño delante de Gachem. De ahí el tamaño pequeño de la letra, como para representar esta pequeñez, o sea, la humildad delante de Gachem. Pero, ¿por qué es precisamente una Aleph? Habíamos dicho hace poco que la letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo. <coughs> Esto es porque Moshe quiso que entendiéramos que la primera de las virtudes. Que debe d e f e n d e r un siervo de Hashem es precisamente la humildad, o sea, la capacidad de saber que delante de Hashem uno es o debiera hacerse bien pequeño, o sea, muy humilde, amados. Todos sabemos que Moisés fue reconocido precisamente por su virtud, por su humildad. Dios permita de que esta pequeña letra podamos aprender una gran sumisión y la gran humildad que necesitamos. Para estar acepto delante de Jesús y del m o m e n t o prójimo también, como lo expresamos cada día al final de la t e f i l á a mi dad, que dice: Dios mío, p r e s e n t a mi lengua del mal y mi labio de hablar en gano, que mi alma se inmute n para quienes. Me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Farujas en a m a d o、sí. Siguiendo la tónica del mensaje, del mensaje del llamado, volvamos al primer versículo. La paracha comienza con un llamado. Valles que a el Moshe. Vaya la v e r a d o n a i el a b m i o el moed y el a m o Llamó a Mosés y el estreno le habló desde la tienda de reunión diciendo: Sobre la palabra que da su nombre al tercer libro de la Torah, él y el a m o Explica el sabio Rashi que, a diferencia de la mayoría de los pasuquín, versículos en los que se describe la comunicación divina, que generalmente comienzan con una coexpresión, Adonai a b l ó a Moses. En cambio, aquí. Podemos ver cómo comienza esta para allá con la expresión, con el versículo que dice: b a a escribir el Mosés y llamó a Mosés. Aquí el mensaje divino, amado, va presidido de un llamado directo a Mosés. Es el l l a m a d o Constituía una expresión de cariño. Es decir, que antes de hablar con Moses, Hashem primero llamaba por su nombre, Moses, Moses, en vez de hablarle en forma súbita y repentina. Este llamado le permitía. a m o s é s prepararse para recibir el mensaje profético y disponerse para ella. Un llamado, el llamado que hace Hashem, el llamado que hace Hashem a m o s é s Podríamos decir que desde su niñez, m o s é s fue llamado por Hashem. Como está escrito, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. A ver, ella que el niño era hermoso, lo escondió durante tres meses. El niño, Moisés, tuvo que ser escondido para no ser asesinado por el rey. De Egipto. Recordemos que el Rey David a había decretado y planificado matar todo s los r e c i é n nacido, s varón. Pero allí vemos la protección de h a c é n sobre Moisés. Moisés ya había sido escogido para el llamado. Que posteriormente haría el Eterno para liberar al pueblo hebreo. El libro, los, el libro de los Romanos, capítulo 11, r s í como 29, dice: Porque irrevocables son los dones y, y el llamamiento del Eterno. Otra versión dice: Pues lo que Dios da no lo quita, ni e x i s t i r a tampoco su llamamiento. Entonces, amados, cada uno de nosotros, podemos decir: hemos sido llamados por Jacén para cumplir en, en él sus planes de, de la total redención. Cada uno hace un llamado para ocupar un rol en los planes del Eterno. Cada uno ocupamos algo en los planes del Eterno. Quizás algunos son más específicos o de más relevancia o notable a los ojos del hombre, por supuesto. Pero antes de los ojos del Eterno, tiene la misma noble intención del corazón a ser atendido el llamado hecho por j e s é s t ú eres uno quien, ante, quien ha atendido ese llamado que j e s é s hace? Buena pregunta. a e l s e g uno? d Pero que h a c e n a llamado l y tú has atendido ese llamado. Como te he escrito. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Tú has sido escogido. Amado, me t o g í en eso. Sí, así como lo fue Mochés, que fue guardado de las manos marinas d e e g i p t o De Egipto. t ú v así guardado de las manos del Príncipe de las Tinieblas. Porque no sea sé así donde estuviera hoy aquí. No estuviera aquí. hoy, Entonces, amén. e s u e escrito en y o h a n a n capítulo 10, versículo 3. A sus ovejas llama por su nombre y las saca conforme a su propósito. Son llamados, dice Romanos 8:28. Amado, la Torah nos habla. De la educación de m o s é s como está escrito, y fue enseñado m o s é s en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Alguien podía interpretar que esa sabiduría. es sabiduría del mundo pero creo que esa sabiduría hace falta s í hace falta por eso estudiamos por eso nos preparamos para adquirir conocimiento y sabiduría también decía que te hace falta amado Cuando nos pongamos a derecho al llamado que recién se hace, y cuando recibamos la seguridad de los altos, acompañada, sabemos que es de Dios. Y así poder instruir, enseñar a los que están falto de e i d a Como dije hace poco, Citando la palabra, que el llamado de Hashem es irrevocable. Hashem continúa trabajando en la vida de m o i s é s Hace que se identifique con el pueblo hebreo. Como está he escrito, prefirió ser maltratado. Junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Por causa de su carácter, tuvo que huir al desierto. Por su arrebato, mató un egipcio allá en el desierto. Y allí mismo, Allí mismo Jacén empieza a m o r d e a r su carácter. Por causa de nuestro carácter, hemos tenido que pasar por el desierto, donde Jacén empieza a mordiarnos. Donde tenemos que bajar, amado, la cabeza y someternos a la v o l u n t a d santa. El Santo Bendito sea, porque el Eterno atiende al humilde, mas el Activo mira de h i j o Cuando el Señor nos llama a su empresa, siempre ten, tenemos excusas, así como las que presentamos. s、yes. e Obviamente vamos a tener algunas excusas de presentarse al, al eterno. Pero dice la i c e l a s Torah, entonces a Mosés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los h e b r e o s Así también somos nosotros amados. Le preguntamos a Dios: ¿Quién soy yo? ¿No ves mis l imitaciones? Pero el Señor te dice: Yo estaré contigo. O te excusa más. Ellos no me creerán, no me van a creer, ni van a oír mi voz. Ni tampoco me harán caso, porque dirán: No te ha aparecido a d o n a i Esto es interesante, amado. Muchas personas hoy día te dirán lo mismo a ti: No te creerán ni te van a oír tus palabras. Y más aún te van a decir que va a d a b e r hecho oración, no ves, mi amado hermano, que esto es v i e n e de p a r t e de Satanás. Si ¿Sí? así opera el, el adversario, y si tú estás operando de la misma manera, está, estás. Bajo influencia del, del adversario. Tú no puedes presentarle al terno estos alegatos cuando él te hace el llamado. Este personaje, el adversario, no se revela como diría el papagayo, ¿sí? Nos e n r e d a tanto que, que acabamos de decir al Eterno, envía otro por mí. Así como hizo Moisés, como está escrito, Moisés insistió: ¡Ay Señor! ¡Ay! Por favor, envía a otra persona. Y déjame decirte que el Eterno se enojó. Pero a pesar de su enojo, Así e n su inmensa misericordia nos da la promesa como está escrito. Ahora bien, dice Gálatas 3,16. Ahora bien, así hizo sus promesas a, la, a Abraham y a su descendencia. La escritura no habla de la descendencia en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, amado, la cual es Mashiach, para el o c a s i n Según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Yeshua, Mashiach, puedan recibir lo que h a c é n ha prometido. Según dice Galacas 3.22, lo que Jacín ha prometido, la gran promesa, el Mesías, el Eventor de la humanidad, esa es la gran promesa, amado. Como está escrito de tal manera, amó allá en el mundo. Que ha dado a su hijo un génito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.、Barujasen. Para que todos los que en él creen tengan vida. Porque él nos envió a su hijo para, para. No envió a su hijo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Amado, hermano, amados hermanos, amados, este es el llamado del que tanto hemos estado hablando hoy. Ese llamado l tierno, cañoso r i y paternal que recién le d i j i m o s se lo está haciendo a ti. También, para que formes parte de su ejército de la liberación de las almas que se encuentran perdidas. Amado, cuando el Teno r nos hace ese llamado cañoso y tierno, que solamente. Como padre sabe hacerlo, es como el padre que mira a su hijo y pone tantas esperanzas en su hijo y él espera lo mejor de su hijo. Así también sucede con, con nuestro padre celestial. ¿Acaso, acaso no sabe él? Si avanzaremos o nos quedaremos por el camino, lo pone en duda. a c a se nos sabe él si lograremos las metas o los propósitos que él tiene con nosotros. Amado Hashem, lo sabe todo, es omnisciente, todo lo conoce y a cada uno. quiere darle la oportunidad que, de que llegue a ser un hijo, un gran hijo, un gran siervo. En la actualidad podemos ver algunos personajes de muchos ejemplos como Abraham, Isaac y Jacob cumpliendo el propósito del Eterno. Están Josué, Samuel, todos ellos les dijeron al Eterno: h é j m e aquí, Señor. A pesar de que cada uno de ellos cometió errores, muchísimos errores. Y esos errores con resultados fatales. Como por ejemplo, David, su corazón conforme. h á g a s pero por una l i b e r l i d a d al caer, trajo grave problema a su generación. También podemos ver al sabio, el más sabio de todos, el caso de Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Fue llamado y escogido, vivió la bendición del Eterno. En todo su esplendor, mas sin embargo también tuvo su caída. Y fue tan terrible esto que, a través de los hijos de Salomón, Robán, e h i j e Robán, en su tiempo, fue que se dividió el pueblo de Israel, las d o c e t r i b u s con Robán. e Quedó Judá y Benjamín, y las otras se fueron con Jeroboam. Estas le dieron la espalda al Eterno, haciéndose paganas. Para finalizar, amado, alguna pregunta: ¿Cuál es el propósito con esta reflexión? El Eterno espera de ti. De todos nosotros lo mejor. Quiero pedirte en este momento que pienses, te preguntes: ¿somos hijos que alegran el corazón de nuestro padre? ¿O más bien somos lo contrario? Reflexionemos en esto y, est y estemos atentos a ese llamado. Llamado tierno y cariñoso que Hashem nos está haciendo. No dejemos pasar este tiempo precioso que puedes tener en estos momentos con Hashem y el que usted estuvo diciéndole, diciéndote, Vallecra, hijo mío. Te v o d a d a j a r a todos y m u c h a s ど s したらいいの